Por eso hemos dicho que vamos a dividir, separar ahora, entre el nivel inicial nivel primario. Entre el nivel primario y nivel secundario también hay que hay que separar, porque es otra la educación. La educación inicial es la base, es el cimiento de toda la educación. Tenemos que amoblar, adecuado como para el nivel inicial. Hoy tienen dos aulas para kinder aquí estamos construyendo cuatro dos para pre prekind dos para kinderle o se significa que los padres de familia ahora van a tener el gusto de dejarlo a sus hijos acá y decir que bueno están bajo responsabilidad entonces queridos profesores profesoras queremos también darles condiciones a ustedes como trabajadores del estado como servidores públicos en la educación exige necesitan darle estas condiciones